Acá está, mirá. Presupuesto federal al servicio de la necesidad del pueblo, que piense en las provincias y en el pueblo. Hoy cada vez se apunta más lo que va a las provincias. Eh, el tema de los superpoderes que permite hacer lo que quieran en cualquier momento con el pretexto de la emergencia económica y hace cinco años que hay crecimiento permanente convergencia planificada, esto no es un hecho solidario del sector con otro, es una, una convergencia planificada que plantea que mientras haya indigencia, primero es una inmoralidad y además hay menos mercado interno.